Especial para marcha. Hoy es un día de lucha para nosotros. Estamos en la calle, en una manifestación frente a la Intendencia en la Plaza de San Justo, reclamándole a esta intendente que cumpla la ley porque no ha llamado a concurso en los últimos tiempos, no se han regularizado las categorías de los compañeros y tampoco se ha escuchado nuestros reclamos de que las bonificaciones pasen al básico. Estamos muy preocupados porque el IPS pase al lancés y nos quedemos sin caja para nuestras jubilaciones. Este reclamo viene de hasta hace mucho que estamos en audiencia para ser escuchados. Estamos muy preocupados por el destino de nuestros hospitales y el destino de la salud pública de la matanza, pero no somos escuchados. Y bueno, lo que nos queda es estar en la calle manifestándonos ¿no? con todas las organizaciones sociales y con todo aquel que entienda que. Este es el único camino para resolver los graves problemas que aquejan a la salud de la población y al trabajo de todos nuestros compañeros. En condiciones que no siempre son las mejores, en, en condiciones de edilicias, condiciones de seguridad y por supuesto un punto aparte de nuestros salarios que no son atractivos para que nadie venga a trabajar a la matanza y cada día tenemos menos compañeros prestando servicio con centros de salud que se cierran, con guardias que no se cubren y con la gran preocupación de qué va a ser en estas fiestas y en el verano, o cómo va a ser la atención de la salud pública y de todos los pacientes que, que lo requieran. Así que bueno, esta es una jornada de, de lucha y esperamos con esto que nos reciban y, y ser escuchados y poder plantear nuestra problemática. Muchas gracias.